Buenas tardes amigos oyentes de Puente Alto, buenas tardes Claudio, María Cecilia, audiencia. Reencontrándonos nuevamente desde la redacción de Antimafia 2000 de Montevideo, Uruguay. Y en este reencuentro lo que quiero hacer énfasis es particularmente a un acontecimiento histórico, lamentable, perverso, criminal, detestable los calificativos serían abundantes. Un episodio, una situación de guerra, en donde ya en sí misma, por tratarse de un acontecimiento bélico, resulta repudiable. Pero más aún cuando se trata de una acción de guerra con un armamento letal, masivo, como es la energía nuclear, como es la bomba atómica. No deberíamos hablar de guerras, no deberían existir guerras, no deberían existir enfrentamientos entre ciudadanos de un mismo planeta. Pero esa faceta negra de la historia, esa faceta detestable de la historia de la humanidad, no podemos modificarla en la intervención de una radio, de un programa. Pero sí podemos crear conciencia en la audiencia y en nosotros mismos, que escribimos en esta redacción, que las guerras, verdaderamente, deberían ya estar en el olvido, pero desafortunadamente están al contrario, en el más descarnado y absoluto presente. Y el armamento nuclear es uno de los ingredientes del concepto de guerra, del concepto de enfrentamiento bélico, es uno de los ingredientes más temibles de la historia de la humanidad. Sí. La energía atómica destruye, sí. destruye masivamente, elimina personas, vidas, civilizaciones en cuestión de segundos. Y todavía estamos empecinados algunos en negar estas situaciones, otros en justificar la existencia de la energía nuclear por razones literalmente de consumo energético hasta inclusive de medio laboral, hasta inclusive de gran progreso científico. Una ciencia sin conciencia, absolutamente. En el mes de agosto del año 1945, Nagasaki y e Hiroshima fueron la demostración más contundente de que la humanidad mal utiliza estas energías. Y su utilidad, estreno, costó vidas humanas en medio de una guerra. Años después, cuando pensábamos que todos habíamos aprendido algo de las imágenes de dantescas que circulaban por el mundo entero sobre Hiroshima y Nagasaki, nos encontramos con Chernobyl, 26 de abril de hace 35 años. Y más adelante, más adelante, cerca a este 2021 nos encontramos con Fukushima pero en este momento las centrales nucleares se han diseminado por el mundo como se han diseminado computadoras y teléfonos celulares y no nos damos cuenta que en, en esa expansión de centrales nucleares de maravillamiento que tiene la humanidad y el hombre frente a la energía nuclear no está ni más ni menos que el maravillamiento de la muerte, de la destrucción del hombre y del planeta. Desde la redacción de Antimafia 2000, donde muchas veces hemos escrito contra la violación de los derechos humanos, donde el hombre represor, el hombre dictador, el hombre autoritario, socava instituciones democráticas, democracias, esperanzas y elimina vidas. Desde esta redacción hemos denunciado, hemos denunciado, protestado, radicalmente. También desde esta misma redacción hemos hablado contra la energía nuclear, en favor del desarme nuclear. Los integrantes del movimiento cultural internacional Our Voice han realizado recientemente una actividad importante en online, precisamente para generar una conciencia de desarme nuclear, denunciando a través del humor, a través del arte, a través de entrevistas públicas, ...dramáticas como la, del, un, la de un sobreviviente... al ...a la gran hecatombe del año 1945... ...un sobreviviente que verdaderamente demostró con sus palabras... ...fue claro con sus palabras lo que significa para un niño como él era... ...a los cinco años vivir la experiencia de ser testigo allá en Nagasaki, de la detonación de la primera, una de las segundas, en este caso segunda bomba atómica por los Estados Unidos, detonada en territorio japonés. Miyata Takashi, hoy, <coughs> los 81 años, habla de esa explosión nuclear. Recomendamos entonces entrar en www.antimafia2000.com y ver la entrevista íntegra en un reportaje que se ha hecho precisamente a tales efectos ...en los días previos al 26 de abril. Habrían miles de testimonios... ...historiadores, filósofos, escritores, periodistas, humanistas... ...han hablado de las desgracias de los efectos nucleares... ...pero el hombre sigue empecinado... ...en hacer oídos sordos a esta situación. Amigos chilenos... ...seguiremos hablando semana a semana sobre estos temas pero no para morbosear o para platicar en términos apocalípticos. Mucho, muy poco podemos hablar en términos apocalípticos cuando la realidad supera nuestros términos apocalípticos. Basta ver las calles de Chile, como nuevamente están comenzando a regarse de desgracias y de autoritarismos y de resistencias. Las resistencias bienvenidas porque en cierto momento de la vida del hombre los puntos finales tienen que haber y existir. Y ahí están nuestros jóvenes chilenos, nuestros jóvenes latinoamericanos confrontando a los autores a los autoritarios de la época, como siempre fue. Amigos, ha sido este entonces la intervención de la redacción de Antimafia 2000, Salvador Villarreal Mendras desde Montevideo, Uruguay. Bueno, ahí teníamos como están queridos auditores un día lunes accident o sea un día jueves accidentado discúlpenme eh, empezamos más tarde y, pero producción ahí hábilmente manejó la situación eh, a ver para sintetizar lo más posible un comentario de lo que está pasando en chile tenemos un comentario muy breve del analista político eh, y sociólogo Esteban Silva Cuadra. Para ustedes, que en, en cinco minutos resume la situación con su visión del panorama que estamos viendo en Chile. Vamos con ese audio. Chile está viviendo un momento extremadamente complicado de una crisis política profunda pero es una crisis política, es una crisis institucional, es una crisis económica, es una crisis cultural finalmente. La derrota del gobierno de Piñera en el propio Tribunal Constitucional, que es un órgano creado justamente para defender la actual constitución neoliberal que es contestada y rechazada en la práctica por la mayoría del pueblo chileno, es una doble derrota. Por un lado, es una derrota política que deja Piñera expuesto aún más eh, frente al pueblo chileno por su incapacidad de resolver las cuestiones básicas de apoyo al pueblo trabajador frente a la agudización de la crisis económica y social producida eh, por Estados Eh, ...la situación de COVID-19... ...que ha golpeado al país... ...a la salud chilena... ...pero también a la economía... ...al empleo, etcétera... ...y por otro lado... ...es una es una crisis... ...institucional... ...que escala al bastión final... ...de la propia... Eh, ...constitución... ...del garante de la constitución... ...neoliberal... ...que es el propio tribunal constitu, constitucional que finalmente, no tengo duda, prefirió no salvar la poca eh, institucionalidad de apoyo que le va quedando en esta crisis, para no verse eh, bajo el riesgo de que la repulsa nacional, ciudadana y popular, no solo fuera sobre el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, sino que se concentrara también en la figura nacional, del tribunal constitucional que no es más que poner en cuestión lo que ya se puso en cuestión y que está en instalado en la sociedad chilena que es la necesidad del cambio de la constitución y el cambio de las instituciones que reproducen esta constitución que reproduce a su vez un modelo económico neoliberal agudo, extremo como esto estamos ante un momento de constituyente es decir una crisis de legitimidad que ha ido escalando en todos los planos cada vez más profunda. Mañana, 30 de abril, la Central Unitaria de Trabajadores, junto con cientos de organizaciones, movimientos sociales, de trabajadores, plantea una huelga eh, general, plantea el tema de la renuncia de Piñera, plantea el tema de la necesidad de un ingreso de emergencia, sin condicionamiento sin políticas de, de focalización que está eh, golpeando los cimientos del propio modelo neoliberal moribundo que no solo requiere ya cambios cosméticos sino que un cambio más estructural y ciertamente estamos frente a un gobierno sin agenda que ya no tiene agenda que solo sigue gobernando de manera muy precaria frente a la crisis, con el apoyo tácito de las élites e incluso del Congreso, a pesar de la lógica opositora clara con que a lo menos en el último periodo el Congreso ha conectado con la ciudadanía, y si se sigue postergando de cómo se resuelve la crisis es porque el COVID-19, las medidas de represión han hecho que el actor central que abrió todo este proceso desde octubre del 2019 se estuviera más rezagado que es el pueblo no solo organizado sino que es el pueblo movilizado esto está en el centro de la disputa hoy día y ciertamente por primera vez está puesto también después de esta derrota del gobierno en el horizonte concreto la posibilidad de la salida de Piñera, la posibilidad de que se adelante su, su salida, y su término eh, como presidente de la República y la posibilidad al mismo tiempo ¿no? de que por primera vez se pudieran eh, tomar no solo conciencia, sino que gestar eh, mayoría para introducir cambios de fondo e iniciar un proceso de transformación de la economía, del modelo económico neoliberal de verdad, eh, que hasta aquí, aún moribundo, aún en crisis, aún con pies de barro, ha logrado sortear eh, la crisis que se abrió gracias al pueblo movilizado desde el estallido social de octubre del 2019 hasta ahora y que solo se ha visto... Eh, se ha visto eh, postergada por la situación del COVID-19 eh, y como ha golpeado a la sociedad chilena, no solo en el ámbito de la salud, sino también eh, de la economía, del empleo y de la situación social. Bueno, ahí teníamos el audio de del cientista político Esteban Silva Cuadra. Eh, muy interesante su visión del, del panorama del país y para no perder tiempo vamos a tratar algunas cosas eh, a propósito del, del comentario del periodista almendral que habló del tema de la energía nuclear no, no es casualidad que se haya hablado del tema nuclear y que se haya hablado de la bomba de Hiroshima y Nagasaki que ocurrió hace 70 años, sino que eh, es porque la, la, la posibilidad de guerra es cada vez más grave, más inminente, y evidentemente que a diferencia de lo que creen muchos, que las armas nucleares son para amedrentar y no no se van a usar, eh, están tremendamente equivocados. La verdad es que eh, el tema de las armas nucleares, eh, hasta, hasta junio del 2020, <coughs> Rusia había manifestado una política de defensiva, absolutamente defensiva, porque desde el 2014 en adelante que han estado eh, buscando agredir a Rusia, rodeándola siempre y moviendo tropas cada vez en mayor número en torno a Rusia, porque es el enemigo a derrotar. Las tropas de la OTAN son el número mucho mayor que las tropas rusas, pero Rusia tiene mayor tecnología y mayor y, y armas de, de mayor calidad en el ámbito eh, de los misiles y por supuesto esos misiles pueden ser nucleares entonces rusia a contar del, de junio del 2020 dijo que si era ataados sus intereses y su territorio iba a responder con armas nucleares hoy día estamos viendo algunas cosas que les quiero mencionar para que no, no piense que uno alarmista, Esto, estas cosas no salen en la televisión abierta ni en el Mercurio ni en ningún día, porque este tipo de noticias podrían afectar las bolsas de comercio entonces no, no salen pero por ejemplo algunos titulares así como ustedes en estos son titulares de tres días nomás para que usted se dé cuenta Rusia cierra el Mar Negro hacia el estrecho de Kerch, es el estrecho que va entre el Mar Negro al Mar de Azov que es de Ucrania por un lado y de Rusia Durante seis meses a buques de guerra a extranjeros, o sea, a cualquier búnker que no sea ruso. Peligro de guerra, ataque terrorista nuclear en Irán. Fue atacada una base eh, eh, nuclear en Irán por, por parte de los israelíes. Despliegue militar ruso, amenaza inminente en Ucrania. La contundente respuesta de Putin que enmudeció a un periodista de la BBC. Último minuto. Grave. Drones suicidas derrotan defensa aérea de Estados Unidos en base del oeste de Irak. Atención. Rusia presenta el arma que hace temblar a Estados Unidos. Rusia amenaza con respuesta inevitable tras sanciones impuestas por Estados Unidos. Efectivamente Rusia no defraudó. S-400 derribó el objetivo en la frontera. El S-400 es el sistema de antimisiles que tiene Rusia, que lo exportó a Turquía y... Y es un sistema muy, muy efectivo. Último minuto, Rusia, mano dura, arresta a cónsul de Ucrania por recibir información secreta rusa. OTAN despliegue teme el despliegue militar ruso frente a Ucrania. Rusia responde a Estados Unidos con la expulsión de 10 diplomáticos y sanciones. Rusia envía 15 barcos, buques al Mar Negro y la OTAN pide que frene la tensión con Ucrania. Estados Unidos dispuesto a iniciar una guerra nuclear para defender a Japón. Estados Unidos no quiere una Arabia nuclear, o sea, no quiere que Arabia tenga armas nucleares. Reino Unido envía busques al Mar Negro en apoyo a Ucrania. Masacre en Medio Oriente, Hubo un fuerte ruido, el sistema Patriot es destruido. El sistema Patriot es un sistema antimisiles eh, norteamericano, que es muy poco efectivo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un poderoso ataque en Donbass en cinco horas. Donbass es unas repúblicas que eh, que están encriptadas, en en independentistas que están en Ucrania y que son prorrusos. Y Ucrania está eh el Donbás y, y y la República de de Donbás, la zona del Donbás tiene la República de Donetsk y la República de Lugansk. Esas son las repúblicas y hubo un acuerdo que se llama el acuerdo de Minsk que eh, entre Ucrania y Rusia eh para mantener esa esa esa fiesta en paz, digamos. pero Ucrania está tan eh, complicado económicamente que no tiene nada más que hacer que atacar a esas repúblicas para, para llamar la atención, para llamar la atención de Estados Unidos y para recibir ayuda de Estados Unidos. Ucrania amenaza con disparos contra barcos rusos en el Mar Negro, noticia de última hora. Último minuto, nueve barcos de guerra rusos bloquean la flota de Ucrania en el Mar Negro última hora, Ucrania, Ucrania inicia operación militar con bombardeo en Donetsk, contra los independistas, Rusia y Ucrania el conflicto de las pases rotas y la invasión rusa inminente que nadie quiere ahí tenemos algunos testimonios eh, de la inminencia de la guerra, por eso que hablamos de el tema nuclear para que la gente empiece a hacerse la idea de que el tema nuclear no es una cosa que esté ahí Eh, y que es una cosa que nunca se va a usar es cada vez más probable el uso de las armas nucleares eh, tenemos justamente respecto a este tema tenemos un audio respecto de de la inminencia de la guerra que es, es muy breve pero que es muy contundente vamos con ese audio el audio. Hay mucha gente que seguramente el otro día se sorprendería por la dureza de las palabras de Putin con respecto a que a partir de ahora las líneas rojas que no permitirá la OTAN, serán a criterio de Rusia. Lo mismo que la respuesta a las acciones de la OTAN, también serán las que Rusia decida unilateralmente en una clara advertencia que reaccionara con dureza ante cualquier intento de Estados Unidos de cruzar sus líneas rojas. ¿Por qué lo hizo públicamente dirigiéndose al pueblo ruso? ¿Lo hizo porque ver la guerra inevitable? Estas cosas se suelen llevar entre bastidores, por lo tanto la OTAN ya lo sabía. ¿Cuál fue la respuesta de la OTAN? Como siempre la prepotencia, de ahí que Putin trasladó un impresionante ejército a Crimea a modo de advertencia. Hace un mes aproximadamente, cuando la OTAN percibió la nueva política militar de Rusia con respecto a la OTAN y las líneas rojas, esta respondió con una prepotencia increíble, advirtiendo a Moscú que abandone la idea de las líneas rojas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hizo una declaración que fue poco publicitada por la falsimedia occidental y pasó desapercibida aunque fue muy importante. Las palabras de Stoltenberg pueden percibirse como un rechazo a reglas claras sobre las razones de la posible guerra entre Rusia y la OTAN. ¿Qué declaró exactamente el secretario general y con qué fines la alianza hace declaraciones tan peligrosas? Hasta hace poco, parecía que las relaciones OTAN-Rusia habían tocado fondo, y que se habían roto todos los puentes diplomáticos, lo que en política es estar a un paso de la guerra. Ya no hay relación entre Moscú y la alianza. Los países miembros de la OTAN, a juzgar por los documentos de sus programas, perciben a la Federación de Rusia como la principal amenaza para su seguridad. Y, lo que es más importante, las partes ni siquiera intentan resolver todas las contradicciones en la mesa de negociaciones, en las declaraciones el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, asegura que es Rusia la que se niega a hablar, en Moscú, en respuesta se retuercen las sienes con el dedo llamándole que es el signo de llamar loco a alguien. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, contestó que todas estas propuestas están sobre la mesa del señor Stoltenberg. Pude buscar los papeles, encontrarlos, y en general dejar de difundir información falsa sobre el hecho de que Rusia supuestamente se niega al diálogo, dijo María Zakharova que añadió que fue Occidente quien llamó a Rusia la principal amenaza para Europa, fue Occidente quien cortó muchas comunicaciones con Moscú tras los desacuerdos sobre Ucrania. Las cosas deben de estar tan mal, como que cuando las cosas tocan fondo parece que ya no se puede ir más abajo, sin embargo, creo que sí está llegando todavía más abajo. Observa la dureza con la que responde hoy mismo Moscú, a la práctica declaración de guerra de la OTAN que luego seguiremos comentando, si sí, Estados Unidos no está listo para hablar con Rusia, esa es su elección, y significa que, en este caso, viviremos en las condiciones de la Guerra Fría, o incluso peor, subrayó el ministro de Exteriores de Rusia. Bueno, ahí teníamos ese audio, para que ustedes se se hagan una idea de del ambiente que hay. La, la, la Tercera Guerra Mundial es inminente y es absolutamente inevitable. Inevitable por las condiciones del hombre, inevitable por cómo está la economía, inevitable por la ambición de poder extrema de esas mentes enfermas que quieren, quieren atacar a Rusia. Atacar a Rusia es, es la extinción de la humanidad. Ellos saben el sistema que tienen de defensa los rusos. Ellos creen que pueden ganar una guerra nuclear, y eso es absolutamente imposible. Son mentes enfermas, absolutamente enfermas. Rusia tiene sistemas antimisiles mucho más efectivos que los norteamericanos. Y, y Rusia tiene eh, misiles intercontinentales hipersónicos que andan a, a 15 machos, o sea, viento, a 20 más y llegarían a Estados Unidos en poco más de 20 minutos el cambio Estados Unidos tiene los intercontinentales clásicos que llegarían a Estados Unidos, a Estados Rusia en prácticamente 3 horas entonces eh, no hay ninguna relación son gente enferma eh, están absolutamente enfermos, están en un estado de de autodestrucción diría yo entonces por eso que digo que la guerra es, es prácticamente inevitable y es una señal de los tiempos y no porque no sólo porque está profetizado sino porque hay sintomatología por todos de todo tipo que nos hace todas nos conducen a la guerra la economía la locura humana eh, Todo todo, todo nos, nos lleva a la guerra. Entonces, lamentablemente, eh, la guerra es casi inevitable. Bueno, eh, cambiando de tema, vamos a seguir con el tema que estábamos hablando la semana pasada, que no alcanzamos a concluir que es muy importante, que es el tema de la muerte segunda. Y nos quedamos en una parte donde hablábamos de la reencarnación. Nosotros tratamos el tema de la reencarnación, pero aquí se, se alude al tema eh, por alguna razón. La reencarnación en el sufrimiento en la escuela elemental de conocimiento cósmico. El espíritu que debe purificarse porque ha desobedecido, elige él mismo su envoltura o cuerpo, y entonces nace y entra con un vestido, como en un vestido, e inicia la escuela de la vida. Durante el curso escolar comete errores, orgullo, violencia, odio se aprovecha del prójimo etcétera y al final de su experiencia deja el cuerpo y se dirige acompañado a mundos de luz a mundos de luz habitados a la espera de otra reencarnación en este periodo. Examina los errores y aciertos cometidos y programa personalmente las nuevas experiencias a realizar durante un nuevo año escolar o sea, una nueva vida en cuerpo físico, con las pruebas que deberá afrontar para corregir los errores y con las lecciones más urgentes que deberá aprender, por ejemplo, el amor, la humildad, el sacrificio, la compasión, la misericordia, etcétera. Cuando ha llegado la hora, el espíritu es acompañado de nuevo a la tierra, se viste con otro cuerpo y a empezar de nuevo, y así sucesivamente durante siglos y milenios. Sólo cuando el espíritu se haya convertido en incorruptible e inatacable, será un ángel, aunque también necesariamente tendrá un cuerpo físico, pero será entonces de materia sublimada, perfecta, será un ser humano de nivel superior. O sea, será un ser humano con cuerpo físico, pero un cuerpo físico invisible, que es el, el que llamamos un cuerpo etérico, llamémoslo así. La reencarnación es una ley que nace de otra ley, la ley de causa y efecto, que es una ley de purificación, de equilibrio, de conocimiento, una ley de amor. Un amor que concede, hasta que sea necesario, otra posibilidad distinta para resolver los problemas de fondo. Dios es un Padre que os espera con paciencia y que os tiende la mano miles de veces. Pero es también cierto que Dios, así como es purísimo amor, es también sublime justicia. El infierno y la reencarnación. La palabra infierno significa sufrimiento, tormento. Cuando Jesús habla del infierno donde habrá llanto y crujir de dientes, no se refiere a algo donde el espíritu tendrá que padecer terribles sufrimientos, y no tendrá posibilidad de volver atrás. El espíritu, cuando va al así llamado infierno, en realidad va a las tinieblas donde es prisionero. No es consciente y no se puede expresar. Este proceso sucede mediante la muerte segunda de la que Juan habló en el libro del Apocalipsis, cuando dice, el que no creerá en Hijo, en Cristo, es decir, en los valores universales, Sufrirá la muerte segunda, es decir, el espíritu retrocederá al espíritu colectivo animal para repetir la experiencia. Retrocede en la evolución. La reencarnación es la escuela de la vida. No puedes licenciarte en el primer curso de básica si la reencarnación no existiere. ¿Por qué Nicodemo hace la pregunta a Jesús? Maestro, ¿pero cómo puede un hombre ya viejo renacer en el vientre de su madre? Y porque cuando los apontes les dicen a Jesús... Maestro, los fariseos dicen que antes de ti tiene que volver Elías. Jesús contesta, pero Elías ha venido y no le habéis reconocido. Los apóstoles comprenden que el maestro se refería a Juan el Bautista, pero si Elías había venido hace 500 años con una cara y Juan Bautista ahora tenía otra, ¿cómo tenemos que explicar a este espíritu que entra en Juan el Bautista? ¿Cómo tenemos que definir este retorno? ¿Lo tenemos que definir? como reencarnación, porque tanto Elías como Juan el Bautista nacieron de mujer. El infierno es la purificación del alma que sucede a través del sufrimiento, o en la materia, o en los mundos espirituales, donde tiene que esperar para reencarnarse. Lo más importante que os puedo decir, además de la importancia que ya os he expresado de ayudar a los niños que sufren, es de acercaros mucho más de una forma casi carnal física, sensorial hasta casi tocarle con la mano a Jesús, a Jesús Cristo vivir con él una relación no solo en la distancia como hijo de Dios, como nuestro Salvador sino vivirlo, pensando en él, no de forma fanática o morbosa que él detesta, sino buscando imitarlo en lo que ha hecho intentando conocerle profundamente comprendiendo a fondo por qué ha lavado los pies a sus apóstoles por qué lloraba, por qué curaba por qué ha dado la vida por estos amigos suyos que todos que somos todos nosotros y por qué él y nadie más el hijo de dios por qué este amor incondicional ¿quiénes tú tenemos nosotros para haber conocido también la forma carnal física la divinidad que se ha hecho hombre es decir quiénes somos nosotros para que jesús nos haya visitado qué representamos para él acercarnos acercaros a esta figura de la que hemos oído hablar tanto desde niños, pero de una manera nefasta, porque en realidad nos ha alejado de él. Tenemos que buscarle, desearle, hacerle hacerle conocerle, porque Jesús, él, porque él, Jesús, ha hecho lo que ningún maestro ha hecho por nosotros, haber cancelado mi karma y el tuyo por una palabra que se llama amor incondicional. Así está aplicado el motivo por el cual debajo de esa cruz, donde sangraban sus heridas, tenemos que decir gracias Señor por siempre. Giorgio Buen Giovanni estigmatizado. Ahora, lo que vive en la muerte segunda dice, llega el tiempo también del exilio de esta tierra para todos aquellos en vuestro mundo desde ese tiempo ya viven ya hacen vivir a las almas en el tormento de la segunda muerte. Nosotros hemos hecho sido despertados de la segunda muerte. Muchos de nosotros, de vosotros como yo, no la estáis viviendo, sino que habéis venido en misión y por este motivo os habéis encarnado. Hay que, sin embargo, se encontraba aquí por sus experiencias kármicas y estaba haciendo una especie de segunda muerte, de segunda muerte, perdón, pero la gracia de Dios, la llamada de los estigmas le ha rescatado de ella. Si hemos sido rescatados de la segunda muerte, ¿por qué queremos volver a caer de nuevo dentro? ¿Somos estúpidos? No. Si estoy salvo, ¿qué me importa si me muero de hambre? Entonces, eh, también San Francisco de Asís perdón, ¿eh? decía, decía que San Francisco de Asís, antes de morir, se despidió de sus seguidores, entre los cuales ya empezaban a insinuarse divergencias y preocupaciones. Recordando en la última estrofa del cántico de las criaturas, que nada nos debe turbar o preocupar ante la salvación de la segunda muerte. Alabado sea mi Señor por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Hay de aquellos que mueran en pecado mortal, bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les tocará. Ella conocía esta realidad. A todos los hermanos que había despertado la luz les decía que la única regla que hay que seguir es el evangelio por desgracia después de su muerte satanás entró en el movimiento franciscano y de ser un movimiento crítico gracias a su fundador lo transformó en un movimiento satánico los franciscanos junto a los jesuitas los dominicos fueron los asesinos los verdugos más feroces que la inquisición haya tenido jamás qué diferencia entre la muerte segunda y de los seres humanos que hablabas antes y de la muerte segunda que se descuenta en el reino animal, vegetal o mineral? Le pregunta a Giorgio y él, en la primera conservas el ego sum, que es la individualidad y vives en la oscuridad, en las tinieblas en la materia sin control por lo que el espíritu es prisionero pero individual si el espíritu se reencana en un animal, entras a formar parte de un alma colectiva y el sufrimiento es más grande ya Ya no eres yo soy, sino nosotros somos, y tu espíritu esparcí, está esparcido en varios cuerpos y almas. Cuando en cambio el espíritu se reencarne en un animal y conserva el ego sum, vivirá en el tormento porque no puede hablar ni escribir y tendrá la conciencia de lo que fue en las vidas precedentes. La condenación es una condición de sufrimiento temporal, pero tan larga que parece eterna. Juan la define la muerte segunda. En el mundo en el que vives, la mayoría de las personas con que te encuentras cada día está viviendo en la segunda muerte y, consciente o inconscientemente, quieren arrastrarte hacia ella. En mi vida, creo jamás, viví algo por casualidad. Hace una docena de años, de los extraterrestres me mandaron al cine a ver una película, La noche de los muertos vivos, de modo tal que yo explicara que estamos viviendo la segunda muerte. En realidad, eh, eso es... Es así, pero no es, no es tan no, que no se malentienda. Nosotros estamos viviendo para ser conducidos a la segunda muerte. Solamente si hacemos las obras tenemos la posibilidad de ser salvados. Porque en este mundo, se ha sido dicho, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá en él permanecerá significa que viene de antes de cuando de tiempos inmemoriales y viene porque nosotros estamos viviendo en un tiempo de la segunda muerte no nos escapamos no nos escapamos completamente eh, de ella de este el tiempo de moisés que estábamos en deuda vino jesús a salvarnos, pero lo rechazamos él nos salvó en el sentido de que nos dio un mayor tiempo pero nosotros todavía no estamos salvados. Solamente nos salvamos por medio de las obras. Y lo dice la Biblia, que vendrá Jesús vendrá por segunda vez sin relación al pecado, sin relación con el pecado, eh, o sea, no vendrá a salvarnos del pecado como lo hizo en la primera vez, sino que sin relación con el pecado a salvar a los que le esperan, y los que le esperan son aquellos que están haciendo las obras. Entonces, por eso que se dice que estamos viviendo la segunda muerte. Porque si no hacemos nada, si el cielo no hace nada, y si nosotros no hacemos las obras, nuestra condena es inminente. Entonces, eh, tenemos que despertar de esta, y salir del río anticrístico en que estamos metidos, ir contra la corriente de este mundo que nos devora, despertar y pensar en los demás, no solamente en nuestra familia, y hacer las obras. De esa manera podemos salvarnos. Si no hacemos aquello, eh, no nos vamos a salvar. Y eso, eh, no tienen por qué creérmelo, pero ustedes mismos se van a dar cuenta muy pronto de eso, cuando ocurra el aviso, el gran aviso que está cerca, que es el juicio emborrador. Y ahí todos vamos a tener la posibilidad de vernos no como nos vemos ahora. A lo mejor pensamos que las cosas no la estamos haciendo tan mal. Nos vamos a ver exactamente como somos, como nos ve Dios. Todos, usted, yo y todos. Eh, creyentes, no creyentes, todos, todos, absolutamente todos. Y ahí vamos a ver la realidad. Ahí vamos a ver la nota que nos vamos a sacar. Y si alcanzamos a saber Y si estamos cerca del 4, bueno, ahí podemos salvar, pero podemos hacer algunos méritos y salvarnos. Pero si no, si no hacemos méritos no, no vamos a perder. Entonces, por eso es que es importante este tema, entenderlo y conocerlo. No es la vida que estamos viviendo, este mundo que lo vemos tan sólido, es un mundo, aunque usted no lo crea, es un mundo que nos lleva a la perdición un mundo en que nos hizo escoger entre el materialismo y renunciamos a dios en la medida que nuestro mundo se hizo más material nos alejamos más y más de dios y salieron el ateísmo el relativismo donde donde todo es posible para todo está permitido nada es pecado y, y esas son cosas que que no es así las cosas no son así eh, la Biblia es absolutamente presente. No pueden decir, muchos dicen, la Biblia está pasada de moda, o es antigua, ya no ya no poco menos que no corre, y eso es absolutamente falso. Ahí donde esas son las doctrinas satánicas que vamos a empezar a hablar. Hay muchas doctrinas que nos llevan al engaño. Hay doctrinas novelistas que hablan super light y hablan de de la nueva era de la metafísica de y de, y de que somos eh, creadores eh, basado justamente en lo que dice la biblia que dioses sois entonces podemos crear nuestra realidad hablan incluso la estupidez tan grande de decir que podemos crear nuestra nuestra realidad aquí y nuestra realidad en el más allá y eso no tiene ningún sentido entonces podemos, o sea yo puedo ser un un asesino un violador y, y, y después y creo me creo un paraíso en el más allá y me voy a lo voy a pasar chancho no entonces no si existe la justicia la justicia entre los hombres cada vez menos no existe solamente para los que tienen dinero pero la justicia divina si sí existe y es perfecta y esa si sí existe si no existiera entonces <ríe> no tendríamos que creer en dios porque la justicia la vamos a ver pronto muy pronto, ahora, recién ahora entendí el porqué, hoy oh, tenemos preguntas, vamos a tener que quedar hasta aquí, tenemos una pregunta, vamos con la pregunta. Es verdad, lo que dicen que Buda, Jesús, Mahoma y los grandes profetas ascendidos son la misma persona, ¿Cómo podemos saberlo? ¿Y qué tiene yo de especial en relación al humano típico? Porque ellos también fueron carne. ¿Qué hay que hacer pastivar a un nivel de conciencia? ¿Y si es el único camino para que la humanidad se salve? De, mira, el mar no es verdad eso, efectivamente. No solo el, el espíritu, pero todos son. Todos los espíritus que tú nombraste, todas las perdidos, la que nombraste son espíritus adelantados, son enviados del cielo. Pero el, el más grande de todos fue Jesús, que vino a, a manifestar el Cristo, que es el Hijo de Dios, el más elevado de todos. Pero son todos espíritus elevados, son espíritus ascendidos, son espíritus muy, muy evolucionados, que han pasado miles de encarnaciones, o sea, muchas encarnaciones que han logrado la perfección y ya... Eh, están en la última encarnación y seguramente ya no vienen no, vienen, no necesitan reencarnar. Entonces, eh, esos son esos espíritus, pero to, todos traían el mismo mensaje, y el hombre hizo religiones distintas, culturas distintas, porque, pero el hombre desvirtuó el mensaje, como una forma de, de adquirir cuotas de poder. Por eso existen los islamistas, existen los budistas, existen los hinduistas, pero el mensaje de Buda era muy parecido al de Jesús, y el mensaje de Confucio también, en, en una orientación distinta, en, para dirigido para personas con un lenguaje distinto, porque el ser más elevado se adapta al pequeño. Es lo mismo que cuando tú eh, estás hablando y llegas a hablarle a, a niños pequeños, que apenas hablan, tú bajas y te adaptas a ellos, y te pones, no hablar como hablas, siempre como entre adultos sino que te bajas y te pones a la altura del niño, así estos seres bajan y se ponen a la altura nuestra, entonces pero así así funciona, vamos con la otra pregunta que nos quedan dos minutos Juan no Sube pregunta ¿A qué se refería Jesús cuando le dijo al tipo que estaba al lado de él en la cruz, ¿Por qué has creído en mí? Mañana estarás conmigo en el paraíso. ¿A qué se refiere eso? Es una metáfora. Porque el tipo fue malo quizás toda la vida y con un puro acto de redención encontró la paz y encontró el, el, la puerta al paraíso. Bueno, es, en realidad en la pregunta tuya es muy buena, da para, da para contestar. Yo voy a esbozar una respuesta, pero me gustaría continuar la respuesta la próxima semana, si te parece, querido auditor, porque es muy interesante tu pregunta y muy profunda, porque da para hablar mucho. Eso, el el, el criminal, para que veas, el criminal, eran dos criminales. Uno se mantuvo soberbio y dijo, no, que si yo si él si era el hijo de Dios, sálvate y, y lo despreció de alguna manera, pero el otro fue humilde y le reconoció tú fuiste tú fuiste hiciste solamente el bien, no, no mereces estar aquí. Nosotros nosotros hicimos mal y merecemos Bueno, eh, estamos en la hora ya querido auditor que quiero deudar con la respuesta para el próximo programa te la prometo de verdad que sí es eh, eh, muy buena tu pregunta muy muy buena eh, gracias por la pregunta y, y tenemos que dejar el, dejar la, la, el programa así que lo esperamos la próxima semana esta misma hora en su programa la verdad una alternativa muchas gracias y buenas noches